Les he oído decir que el bien es blanco, que la y el sentir de los niños es blanco, que la paz es blanca, que la pureza y la religiosidad son blancas. Que la verdad es blanca y, y sin embargo También los he oído decir Que mi amor y tu amor Son de no sé qué color Pero mucho más oscuro ...que la paz es blanca, que la pureza y la religiosidad son blancas, que la verdad es blanca. Y sin embargo, también los he oído decir que, que mi amor...